Eh, va a haber cosas para contar más entradas de la mañana, que por supuesto que no vamos a, a adentrar en eso. Ya les voy adelantando que a las 11 de la mañana los ex planes municipales van a hacer una asamblea frente a la municipalidad. Uh -huh. porque uh -huh. No han recibido respuestas de la viceintendenta Paula Grotto, que en su momento estaba a cargo del Ejecutivo. Había prometido, los había recibido, decirles que les dijo en realidad que le iba a trasladar el reclamo al intendente, pero... Hasta ahora no recibieron eh, respuestas y hoy a las 11 de la mañana se van a instalar frente a la municipalidad. Sí, ayer eh, Luciano Di Nápoli, el intendente, les mandó un mensaje eh, eh, radial eh, sobre ese reclamo que tiene. Sí, eh, no, o sea. más que un mensaje les me dijo bueno, que es justo el reclamo. Sí, sí, sí, sí, claro, sí, por eso te. Pero bueno, eh, vamos a hablar también sobre esa, esa entrevista y sobre todo lo que no le preguntaron al intendente. Y un tema para, para destacar, Pali, para comentar en este ratito. La municipalidad de Santa Rosa, al basural de la calle Calo, la solución que le encontró, sabes cuál fue? No, a ver. Poner un cartel. No arroje basura. Exactamente. Ah. Prohibido arrojar basura, evite multas. Ese es el cartel que puso la Municipalidad de Santa Rosa, muy colorido con el logo de la Municipalidad, Municipio Santa Rosa. Esa es el, este, la solución que le encontró a una complicación cada vez más grande para los vecinos y vecinas de esa, de esa zona. El basural está sobre la calle Calo entre eh, Ramona Pereira y Toscano Sur. Ya a esta altura, Pali, hay cerca de 500 metros de basura Todos los días camionetas, camiones, fleteros eh, andan por ahí arrojando basura. No se sabe por qué, nadie se explica por qué tanta basura entre dos barrios populares, estamos hablando del, del ARA San Juan y del Pueblos Originarios, y la situación es cada vez peor, porque eh, yo la escuchaba los otros otro días a nuestra compañera Cintia Alcaraz de hablar de las bolsas que andan tiradas por, por los espacios verdes, las bolsas de plástico o de nylon, ...eso está repleto de bolsas, de basura, de mugre, de escombros... ...es toda una situación muy complicada para vecinos y vecinas... ...que por ahora no se alarman por semejante situación de un basural tan grande... ...y que la municipalidad puso un cartel muy chiquito sobre la calle Gaich... ...que es el, un, la entrada al, al espacio verde, a no más de 300 metros del basural... Y la verdad que el, el basurero se, se, se va contaminando constantemente porque las camionetas no dejan de tirar basura durante todo el día. En algún momento se llamó un poco la atención, nosotros lo publicamos en su momento, eh, cuando nadie lo había publicado, y después salió la, la oposición a pedir algunos informes y demás, eh, todo referido a la, nuestra publicación, y la verdad que no hay solución a esa situación. Hoy la municipalidad, eh, hoy no, sino hace una semana, colocó un cartel que dice prohibido arrojar basura, evite multas. Eso es todo lo que ha hecho hasta ahora en un basural impresionante entre dos barrios populares de cerca de mil casas cada uno. Veremos si eso es una estrategia, porque en ese lugar también se tiene que rellenar el terreno porque seguramente van a ser casas sociales y también muy cerca de ahí se va a hacer el Procrear 2, pero tampoco se entiende por qué tanta cantidad de basura todos los días arrojan en ese lugar y por ahora no hay explicaciones. Y respecto a lo que recién decía de las declaraciones radiales que hizo ayer el Intendente Nacional de Napoli en una radio colega, nunca le preguntaron sobre el tema. Claro. Sí, estaba preocupado por los controles que tienen que hacer eh, la municipalidad eh, mientras se hace... Eh, el asfaltado en las calles del centro, pero en esas zonas alejadas del centro y que son este, son refugios para para el basural, el, no le preguntaron nada y el intendente por supuesto dijo nada, pero la realidad es esta: la municipalidad ante eh, una situación tan eh, tan grave como un gran basural, lo único que hizo fue colocar un cartel. Bien, Mauro, eh, sabes. cuando dijiste cartel, también pensé en algunos carteles que he visto en alguna localidad eh, de la provincia de La Pampa, donde dicen que una ciudad limpia no es la que más se barre, sino la que menos se ensucia. Claro, claro eh, es justamente lo que decía Cintia, el claro, compromiso sí, de los vecinos, vecinos y vecinas de sí. no arrojar basura, mm. eh, pero también este eh, no sacarla en momentos donde no la tenés que sacar, mm. o sea, sí. hay un montón de cuestiones que pasan en los barrios, por nosotros lo vemos, pero esto es un pastoral que Eh, otras personas traen a un barrio claro o sea, es, no no no hay mucha vuelta que darle vamos a mostrar en un ratito un video que hicimos ayer mientras estaba ese cartel puesto ahí fijo que nadie nadie lo mira más que reírse un poco y bromear por un cartel mientras tanto a 300 metros están tirando basura mm. y cuando eh, decimos que están tirando es un este un camión completo de basura claro. no es que tiran una bolsa de residuos de eh, residuos domiciliarios no una eh, una camioneta completa de basura un carro completo de basura. Esto es una situación muy complicada para los barrios que por ahora las personas no han salido a reclamar masivamente, pero sí lo tenemos que, que mostrar de alguna manera para que alertar si la municipalidad piensa hacer algo o si hay una justificación para que tienen tanta basura en un lugar eh, que es un espacio verde.